Escuchábamos a la Mari con Lila Downs en Ojos de Culebra y antes de Chicho Sánchez Ferlosio, interpretado por Jorge Drexler, la milonga del Moro Judío. Así yo me a mí me quedó una cosita en el tintero que os quería comentar, no sé si es el momento adecuado de decirlo, pero uh, me inquieta un poco algo que estoy observando, no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Y son expresiones tales como Hitler no estaba tan equivocado. No sé qué qué opináis al respecto. No sé si estoy abriendo un tema demasiado escabroso o lo dejamos para la semana que viene. Pero en los es medios de comunicación... También. Vaya, de forma solapada, sí señor Porque esto yo lo veo sí, de señor. rollo de chascarrillo No, no, que va, ya no lo escucho de chascarrillo dónde lo va? has visto? ¿En una tertulia? Mira, en una... Uh, sí, Porque exactamente En tertulias de radio Sobre todo, como esta Que estamos cuatro amigos charlando Como esta, opinando, pero muy diferentes Y me ha, me ha impactado um, Que lo digan en Bueno, en medios como La SER, Radio Nacional Y si quieres, bueno, podría buscar los podcasts y documentar un poco, pero uh, la verdad me inquieta, Jordi, de verdad te lo digo, que uh, yo entiendo no que, que se está gestando ¿no? un, un odio hacia todo lo que significa el Estado de Israel, pero uh, no nos vayamos tampoco no de madre. Yo creo que que hay que diferenciar ¿no? lo que son esos poderes que están detrás. Por eso le preguntaba a Yasmín ¿no? si ella creía... Que, que existía esto, ¿no? Esta este grupo, ¿no? que dirige un poco el cotarro y, y si realmente el pueblo judío no está allí también siendo una víctima más. Ya vamos, que no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Uh -huh, y que Exacto. si hay alguien a quien criticar no es al pueblo, sino a Exacto. a los gobernantes. Eso uh -huh. es verdad que hay un peligro muy grande de que se de que se confunda un poco todo, ¿no? pero También se puede bueno. criticar el borreguismo del pueblo. ¿no? Bueno, pero no lo hay aquí también, Peri. Igual. Es, ¿no? Sí, no. yo le llamo una irresponsabilidad a la hora de informarse, ¿no? ese borreguismo, uh -huh. quiero decir. O simplemente eh, ser conscientes de que el pueblo y la mayoría de, de la gente tenemos poca libertad porque tenemos poca conciencia, porque tenemos poca voluntad. Y entonces, pues hacemos lo que se espera que hagamos. Bueno, volvemos a Chomsky, ¿no? Estamos manipulados absolutamente. Sabemos y conocemos lo que... Pero dan. eso, pero eso Cristina, no sé. antes de Chomsky. La ignorancia ya. es la base de, de un poder. Uh -huh. Y la opresión más. Cuando hay opresión, es hay un control. Cuando ha habido la... Cuando hay Israel el año 1970, la obligatoriedad de ir al ejército cuando todos los eh, israelíes en que estuvieran en el mundo tenían que mandar a sus hijos a Israel, cuando ha habido, no solamente habría un borreguismo, por eso hablaba yo de una especie de, de nube o de, de conciencia medio melancólica, media culposa del mundo y de aceptar de que los grandes, eh, eh, por ejemplo, los grandes, moralmente, no los grandes perdedores o los grandes... Eh, Eh, eh dañados de la guerra de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos. Yo no, por ejemplo, no si comparamos, creo que hubieron muchísimos más muertos rusos. No vamos a comenzar a juntar a, a contar cada claro, cadáveres exacto, exacto. rusos y chinos. No, y chinos y, bueno, y armenios, ¿no? y yo que y, sé qué y sin No, entonces. Pues en eso digo, entonces no no no vamos a llegar a eso lo que conversaba con jasmine es que hay una especie de conciencia y de de, y de un inconsciente colectivo de creer que los judíos per se son las personas que, que, que habría que no tener una disculpa pero también hay otra cosa eh, el tercer reich hitler representa la dominación y el control de un pueblo uh -huh. qué pena Qué uh -huh. pena que hoy el Estado sionista israelí uh -huh. haga lo mismo que Exacto. Hitler eh, ha hecho o que hizo. Entonces nosotros estamos contra el sionismo, contra el fascismo, contra el Hitlerismo y con toda forma de discriminación racial y política que uh -huh. se exprese. Eso es la base uh -huh. fundamental. Claro. No en contra ni de la religión judía, ni del pueblo judío, ni de las personas de origen judío que va, están por el mundo déjame que lleve este debate a mi terreno, a que, es, que es el terreno catalán. <risa> Cuéntanos en tu secreto. Caso. No, el otro gran tema que se está hablando hoy en día en los medios eh, es en Cataluña. Eh, después de salir todo lo que salió sobre la presunta, y lo que va a salir <risa> sobre la presunta, que ya no va a ser tan presunta de aquí poco, corrupción, ¿no? uh -huh. de Convergencia y unió y nuestro líder político y espiritual de todos los catalanes, Jordi Pujol, eh, está clarísimo que se está confundiendo al pueblo catalán con Jordi Pujol. Interesa, interesaba además en este preciso momento. ¿no? todos Ahora todos somos unos ladrones que, que, que, que queríamos la independencia, y esto lo dijo un señor de UPyD el otro día, en sede parlamentaria, y me parece igual de peligroso que lo de Hitler que los catalanes queríamos la independencia para para robar. Esto lo dijo un diputado en sede parlamentaria ¿eh? y que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, con esto qué quiero decir lo que decía Misi, ¿no? O sea, la, la auténtica manipulación no está aquí o allá o allá, es hacernos creer que tenemos que estar contra un pueblo, contra otro pueblo, y esto pasa aquí a escala pequeña, en uh -huh. nuestra casa, y pasa de los españoles a los catalanes, los catalanes a los andaluces, de los extremeños a los catalanes, incluso puede pasar de los de Poyenzo a los de Alcudia, ¿no? todo, en todas una, una, unas escalas eh, uh -huh. tremendas. ¿no? Mira, hay un libro pequeñito de, de un tal Maquiavelo, que se llama El príncipe, Y una de las máximas que le enseñaba este príncipe era esta, justamente divide y reinarás. ¿no? Claro, divide y vencerás. Separa. Sí. Entonces, eh, la auténtica manipulación es esta, es que la gente caiga, o el auténtico borreguismo es en que la gente caiga en odiar a otro pueblo por cuatro cosas que le han contado y por desconocimiento. En odiar, en general. ¿no? Y la otra manipulación, que es una palabra que a mí ya me cansa un poco, eh, cuando se refiere a medios de comunicación, es la que... Nosotros mismos permitimos ¿no? que es dedicar demasiada atención a todo tipo de temas. Y me es igual que sea fútbol como que sea Israel y Palestina. ¿eh? A mí me es completamente igual. Centrar toda nuestra atención en estos temas y no en ser mejor con el vecino. O sea, estar hablando horas y horas y horas de lo que pasa quizá a 500 kilómetros sí es muy lamentable, pero no cultivar tu propio espíritu. De eso tendría que estar lleno los medios de comunicación. Y de eso tendríamos que hablar horas y horas y horas en las radios, en las televisiones. Y así no habría guerras en ningún lado. Pero comenzamos la casa por el tejado. Uy, Gurdjieff no estaría de acuerdo contigo. ¿eh? Yo creo que sí precisamente Gurdjieff yo creía que, que no se podían evitar las guerras. Claro, que no se podían evitar las guerras por, precisamente porque hay una falta de conciencia, porque la mayoría de la gente tiene una falta de conciencia tal que Pero es entramos en la misma rueda, ¿por qué no hay por no hay conciencia? Bueno, porque la gente no tiene tampoco un interés por unas eh, hay cosas que son inexplicables. Educación. Porque hay una falta, porque hay una falta de conciencia, es una cuestión es inexplicable, por qué el mundo está patas arriba de guerra, es que es inexplicable, no sabemos por porque Gurdjieff tiene sus teorías. ¿eh? El hombre autómata, ¿no? Sí, hmm. el hombre autómata y las influencias uh, cósmicas y de poderes, ya no hablamos del sionismo, sino cosas completamente uh, diferentes y que, digamos, a niveles superiores, claro, pues yo no, yo no entiendo nada de esto, Pero no sé no, por qué es. No dejan de ser metáforas, ¿no?, de lo que está diciendo Jordi. No sé si son metáforas, no lo sé. Vayan. No lo sé por qué tiene que ver pues el con El odio es un alimento perfecto, ¿eh? claro. para este para este estado actual del mundo de Sí, pero el odio como... uh, volviendo un poco a gurdiet es un alimento perfecto, es una emoción fuerte, es un buen alimento para algún tipo de no sé cómo llamarlo, de influencia superior que se alimenta de ese odio que a lo mejor no tiene nada que ver mm. con... Este es un tema para cosas. Miguel Blanco. ¿eh? Tanto eso, como la euforia, que... <risas> el odio, tanto como la euforia. Ya, todo exacto. aquello que te saque del, del centro, ¿no? de, del equilibrio. Exacto, a lo que iba es a esto que tú decías, distracciones, ¿no? Mm. Distracciones de lo que verdaderamente nos tendría que importar, que es amar a nuestra familia. Bueno, que para una persona no violenta, decía Gandhi, todo el mundo es su familia, ¿no? Y, y especialmente los que no claro. son de nuestra sangre, y porque por amar no has... a los de nuestra propia sangre no es ningún... Por eso nos duele lo que pasa no, allí. Historia, Evidentemente, si no nos doliese lo que pasa allí, seríamos, uh -huh. no seríamos humanos. Sí, seríamos humanos con poca... Con poca um... A partir de aquí, perdernos en el nivel de complejidad de cualquier conflicto, uh -huh. este o cualquiera, ahí hemos perdido ya. Sí, ya somos no, no, no quiero regresar a otro tema, pero es que, por ejemplo, hay un paraje de la parábola de la Biblia que se llama el, el peregrino de... De, de Maús creo que me me si mal no recuerdo, ¿no? Ese que El da... de ¿Ah? El camino de Maús. El peregrino, era un peregrino que bajaba de, de Judea a Emaús, que es como decía Jordi que bajaba de Cataluña a Andalucía y fue asaltado. Pasaron muchas personas y nadie le, le ayudó, ¿no? Y pasó uno Y con el temor de ser visto, lo, lo socorrió. Le dio a un posadero una cantidad de dinero y le dijo que lo cuide. Y cuando él regresara, si había que pagarle más, pues se lo daría. Una persona que que no miró si él era de su pueblo, si él era de algún lugar, si era de su partido, sino que lo vio en desgracia lo vio tirado en una cuneta, se lo llevó y, y, y, y, y fue que lo trataran como le gustaba que a él le tratara. El, el samaritano, ¿estás hablando? Perdón, claro, el, el buen samaritano. El buen samaritano, exacto. Entonces, de Samaría. Y tú sabes que Samaría y Judea no eran precisamente pueblos que se querían. Es que en la verdad los pueblos no se han querido porque porque no se conocían. Y, y eso no ha pasado ahora, ha pasado antes. Mucha gente cree que que la civilización de ahora tiene más comunicación porque tengamos móviles o aparatos. Pero yo creo que el problema es que tengamos más móviles y aparatos nos ha creado otra segunda situación. Es la abundante comunicación que hace que la gente esté excitada por saber cada momento lo que está pasando en todo momento en cualquier parte del mundo. Y eso en el fondo no es comunicación, sino eso se llama excitación. Sí. Y esa excitación, o sea, Esa excitación no permite una concentración y la concentración es la base para adquirir un conocimiento. Si tú no te concentras en algo, en un ritmo adecuado, pertinente, en una reflexión y, y, y dejar dormir la idea y luego procesas, esos procesos del conocimiento se han ido y de la maduración del pensamiento se han visto acelerados últimamente. Y, y no a beneficio, sino a de mérito de un proceso lo que, le, lo que alguien llamaba... El pensamiento orgánico o sea el pensamiento ha dejado de ser orgánico para hacer solo cabeza o sea el pensamiento solo se concibe desde la cabeza y no atraviesa nuestro ser nuestraima nuestro nuestras piernas nuestro todo, todo nuestro ser por eso es que eh, el ser humano tiende ahora a una evolución de parece de moverse de, de, de moverse de moverse de casillas en casillas in, de, en compartimientos y de compartimentos estancos y de no y de no relación. Puede ser un buen padre, puede ser un gran hijo de puta empresario, disculpando la palabra, puede ser un gastador de dinero en el centro comercial, puede ser una persona que quiera tanto a los animales y que llore porque su perro se ha muerto, pero no hay un sentido lógico, no hay una unidad en todo el sentido del, del ser porque está fragmentado. Y ese es el problema de volver a unir alma, conciencia, que hacer pensamiento, razón y voluntad en el ser humano. Está fragmentado. Regresamos a Gurdjieff y a los múltiples yoes, que es una idea parecida a la que estás planteando tú. Y, y, y eh, lo que plantea Gurdjieff para escapar de esto, para conseguir en definitiva que una persona tenga una voluntad, tenga un conocimiento y pueda dirigir simplemente su voluntad y sus acciones es la integración. Conocer lo que hay e integrarlo. Yo llevaría más allá todavía el tema de la fragmentación. ¿no? Eh, to todos somos una misma cosa y estamos fragmentados en nosotros. O sea, que A partir de ahí, si lo llevamos a tal extremo, Entiendo que más o menos, es, no, es, no, no acaba de ser exactamente lo que había hablado la 10, pero sí que creo que la base es la misma, ¿no? Y si lo llevamos a ese extremo, todo carece ya de sentido. ¿ya? <risa> todo, todo me refiero a cualquier conflicto, cualquier... Luego, sí. si llegásemos a ese a ese a a esa colina donde ya hemos superado todo nuestra vida y miramos atrás o miramos abajo y decimos, y todo esto lo protagonice yo, ¿no? O, o esta bomba la tiré yo, este me pegó una hostia y no le supe responder y tal. Pues todo esto no, no tendría ningún... Ya, ya Desde esta perspectiva ya no tiene ningún sentido. ¿no? Si nos metiésemos un poco más en el tarro, <risa> eh, es ese concepto ¿no? de unión entre todos. Lo que pasa es que, qué pasa que estamos en un mundo científico de la prueba del... Del, razo, del raciocinio absoluto, y esto está al margen, está fuera, porque es una creencia, yeah. porque no lo puedes poner en un papel. Afortunadamente, creo personalmente que esto está cambiando ya desde hace un tiempo, o está empezando a cambiar, o será que yo estoy empezando a cambiar. Entonces, eh, uno no ve al mundo como verdaderamente es, sino como uno es, ¿no? Eh, eso es, eso es Entonces, claro, claro, exacto. Y yo quería decir una cosa que, que me parece que ya que lo estamos viendo y que lo estamos sintiendo en nuestro cuerpo y que incluso lo estamos pensando, porque el pensamiento tampoco es algo terriblemente malo, no pero todo en su justa proporción. Eh, yo creo que tenemos que empezar a actuar en consecuencia. Porque algo que también dijo mí si en algún momento de esta charla, de toda esta tertulia, fue que no sirve solamente reflexionar o pensar o entender o tomar contacto con la información. También hay que actuar después, ¿no? En consecuencia, también hay que no yo no digo salir a manifestarte, eso no digo, que está bien también, ¿eh? Pero lo que dices tú, Jordi, eh uh, ser mejores personas, amar más. O sea, no no quiero volverme cristiana, ¿no? Pero no, Finalmente no, no. es que, creemos claro, siempre en es que ¿no? es, eso que se ¿es es el amor verdaderamente lo que nos va, va a salvarlo ¿no? claro, claro la consecuencia Cuando lógica hablo... de un pensamiento es la transformación exacto. de la realidad por una acción uh -huh, exacto y esa reacción puede ser colectiva puede uh -huh. ser en un determinado momento puede ser sustentada lo que lo que lo que lo que la sociedad y las relaciones sociales se han se han complejizado o sea, Se han empoderado también. ¿no? De, sí, sí, uh. sí. Es que pareciera que o, somos, o hacemos mucho y no hacemos nada, o, o nos inmovilizamos uh -huh. tanto que también no hacemos nada. O sea, son dos perspectivas que anula también la capacidad de ser humano. Eh, yo, yo quiero saber si necesito tanto dolor para para ser misericordia. O sea, si yo necesito saber que la gente se muere para... Para yo tener un acto. Para entender de la vida. Sí, sí, exacto. Ese, ese es el ah. tema. Y cómo, vuelvo a repetir, ese hombre fragmentado, qué camino hay de rear, de rearticularlo, ¿no? Porque cuando yo digo el hombre fragmentado, lo digo porque yo también soy un hombre que está fragmentado. Uh -huh. No me digo que soy un hombre. ¿Cómo integramos eso, no? Uh -huh. Y eso es algo que va a ir respondiéndose también. Creo que no solamente necesitamos un nuevo paradigma, sino un nuevo proceso llegar a ese paradigma exacto, sí. o sea ya no nos basta decir paz y amor que es uh -huh. una gran consigna o uh -huh. no a la violencia que me parece muy bien o decir respeto a G o sea uh -huh. grandes palacinos cómo llegamos a ese cómo se llegamos a ese quehacer y cómo llegamos individualmente ese quehacer Sí exacto yo, yo soy optimista con esto ¿eh? de todos modos yo creo que, que los efectos de nuestros actos y de nuestro amor porque si damos amor, Yo creo que hay un, un efecto multinivel y puede ser algo así como un efecto dominó. ¿Sabes? Nunca sabes a dónde va a llegar lo que tú das. No lo que recibes o lo que esperas. Porque nos han educado para eso, ¿no? Para estar permanentemente ¿no? en, en lucha, en competición, buscando, yo qué sé, grados, títulos, o no sé. Y, y creo que es al revés. Tenemos que dar y luego lo demás ya vendrá, no lo sé. O no. Sí, sí. Yo quiero terminar, en todo caso, esta mi intervención en este lado, era con una palabra que escuché algo, ¿no? Decían que el verano es como un fuego de amor que crea esencia. Todo, todo, todo al final es como cuando algo algo va, se va a fundir, los metales se funden y todo lo demás, y eso sería muy bueno, ¿no? Que en cada uno de nosotros se fundiera todo, todo, todo, todo, todo y, y lleguemos a esa esencia, ¿no? que se queme ese traje, esa careta, eh, esos personajes que tenemos internos y que nos encontremos con la esencia. Eso es lo que hace el, ¿no? el verano, el verano, el ambiente tórrido, para volver a entrar a, una, a un momento de conciencia cuando llegue el invierno. Me, y a, Siempre me ha gustado una canción de Silvio Rodríguez que dice va a hacer falta un largo otoño para este verano tan largo, ¿no? para poder uh, procesar el calor, ¿no? Porque el calor no solamente nos funde, sino que también nos confunde. <ríe> y nada, necesitamos volver a eso ¿no? Sin embargo, hay que disfrutar del calor, ¿no? disfrutar de que estamos es. en este momento, de que, de, que, de que queramos el helado. No iré disfrutemos que tengamos guerra, sino ser conscientes de que hay otras cosas que también están en paralelo, ¿no? Y en esa, en esa, en esa medida cómo podemos integrar a nuestra voluntad de seguir viviendo, ¿no? pasando por el verano y todo lo que nos vaya a venir. Yo os deseo que te sigáis tengan teniendo, perdón, un buen buen verano y y gracias por esta tertulia. Pues gracias, Missy. Yo solo y... quiero decir una cosita más antes de cerrar, que es que el viento sigue soplando, así que hay que intentar seguir <risa> viviendo. Claro, si el viento deja de soplar, morimos inmediatamente. El viento, además, sopla donde quiere. Oímos el ruido, pero no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Ni lo vemos, nunca lo hemos visto. Bueno, Espineta también decía todas las hojas son del viento, ¿no? También, que un día tenemos que hacer un monográfico sobre el viento, ¿no? Bueno, tenemos tantas cosas para hacer en la radio. Hoy nos hemos lanzado aquí con la, la improtertulia. Que nos ha salido densa, ¿no? Bueno, bueno es, es, es, que una es, opinión, es una opinión, es una opinión. Yo reivindico que al menos uh, aquí en la radio y también en el quehacer de cada día que intentemos ser conscientes de lo que ocurre. Y que simplemente eso, que nos demos cuenta. Ocurre lo que ocurre, ocurre en el verano, ocurre el calor, ocurre el viento... Ocurren también las catástrofes naturales, ocurren las guerras, ocurre la violencia, ocurre el cariño. Pues, bueno, es eh, fenómeno darse cuenta de esto. Ocurre la paz, incluso ocurre la paz violenta. Un tema que, de, que podemos también desarrollar. Detrás de la violencia y paz. Detrás de ella. Detrás, no, detrás de cualquier cosa. También de la violencia. Claro. Pero bueno, eso lo hablaremos otro día, ¿no? Romana. Pax Romana. <risa> Buena nit. <risa> Buena nit. Sed felices todo lo que podáis. Buena nit. Y buen estiago.